Man, Tu diversión está en buenas manos. Ven a Parque Warner y descubre la nueva atracción m u l t i l a u n c h Batman Gotham City、hey, Escape.、Hey, tu entrada online d es de 29 con 90 euros. Pedro Almodóvar, director español. Yo creo que hay un gran terreno por explorar. La actriz Natalie Portman. エヴァ・ロンゴリア、a c l y u c t o a ン・リア・ル。La i k t r i n e o d e n l e t l i r a o d i r e c t o r a y p r o d u c t o r a La ganadora del premio Oscar y miembro del jurado, Bryn i e l a r s e Larson. film e i n a s p e gran parte de Chiara Mastroianni, maestra de ceremonias del festival. Ça, Cannes, films, jury, el r porque verdad presentado a a Cannes que es he e film, he e s t a director o pero no conocía. en el esta place-là, la jury, d de cine polaco, Maciej Hamela. El s t e f i queremos actor francés, Félix l e f e r e Y plus, h a b í a a mis p d r e s y Massine. i en la a a l l l y e o han pleado, eso realmente... Más W. En tiempos agitados, saber la verdad marca la diferencia. Elija bien. w r a d i o c o m c o m Los éxitos de todos los tiempos, con Mateo Duarte en W Radio. i e g o t de 1993,、eh, los señores de Conting Crows con Mr. Jones, esta canción que fue el primer éxito radial de esta agrupación de rock alternativo norteamericana y que ha sido escrita como ese sencillo que los llevó a la fama en la década De los noventa, mi nombre es Mateo Duarte Sierra estará acompañándolos hasta la una de la tarde cuando vendrá Global Hits, luego Eduardo Peña con toda su programación y posteriormente Juan s e García con la música del mundo por la noche. Así les doy la bienvenida a este turno musical que va a continuar bien arriba con un clásico. Sí, ya es un clásico, una canción de 2015, 2016. De hecho, este remix de la australiana CIA en compañía de Sean Paul. Esto es Chip f r i e l Sean ustedes bienvenidos. Up with it, girl. Rock with it, girl. s h o w t h e m it, girl. Ba bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Ba bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's f r i d a y n i g h t And I won't be long. Gotta do my hair. Put my makeup on. You, girl, you and me, chop it to the floor. a I'm m e s e e your energy because me, me not p l a y n o hide and seek. Office is the thing you ever m a k e me feel way, girl. Free, anytime kind of you whine and catch it, this e s like to pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me up, up. not t o u c h a dollar i n on my pocket c a u s e nothing in this world ain't more、I、than, than what、no、you were. You y were more than diamond, more than gold. As long as I They just take control. I、no、You're worth more than diamond, more than gold. As long as I keep d e n g free up yourself, get out of、oh, control. Baby, I'm c ó m o olvidar este gran éxito, Funky Town de Lips Inc. Año 1980, ese segundo sencillo de ese álbum debut, Mouth to Mouth, que llegó y tuvo un éxito impresionante a nivel mundial llegando a la cima de las listas en los Estados Unidos, Alemania, Canadá, Austria, Suiza, Noruega, Holanda y bueno, muchísimos más, incluido Australia. Mi nombre, Mateo Duarte Sierra y los estará acompañando hasta la una de la tarde con las mejores canciones en esta mañana de domingo. Ya luego vendrá Global Hits. También le s recuerdo, este es un programa que armamos todos en conjunto. Así que si usted quiere participar, recuerde, puede escribirnos a través de nuestras redes sociales, arroba W Radio Colombia y aquí también, arroba Duarte Radio. Estaré muy pendiente de ustedes en el Twitter que quieren escuchar lo que se les a n t o j e Aquí estamos, por supuesto, para complacernos. Y vamos a continuar con una colaboración Entre el señor Adam Levine y su agrupación Maroon 5, con una gran mujer, una espectacular voz de finales de los 90, principios del 2000, Cristina Aguilera, sí, en tributo al gran Mick Jagger, Moves Like Jagger aquí en W Radio. Never cut it as a man、like、a man. I m a t e n o l a r t e n d o b l w e o a i o A poor man stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. Aquí viajamos a Canadá, pero el año 2001 con Nickelback, Chad Kroger, esa canción del Silver Side Up de ese mismo año, considerada la canción insignia de Nickelback. Y de hecho, esa canción fue nombrada la número uno, por lo menos la que más sonó en las radios norteamericanas en la década del 2000. Y fíjese la cifra, 1.2 millones. Desde su lanzamiento en el 2001 hasta el año 2009. Increíble lo que ha hecho Nickelback, a pesar de que es una banda bastante odiada, digamos, por los más puristas del rock. Pero bueno, ahí siguen sonando, siguen sacando cosas, de hecho se encuentran de gira en este momento. Ellos sacaron un disco no hace mucho, pero ya aquí en Colombia no volvieron a sonar una que otra canción, incluyendo esta, su más grande éxito. Mi nombre, Mateo Duarte, estaré con ustedes acompañándolo hasta la una. de la tarde. Pero vamos a continuar con un poco de música electrónica. Gracias al escocés Calvin Harris y en compañía de la bella Rihanna. Esto es We Found Love en música W. d e y Ganadora del Oscar a mejor canción original. El tema de amor de Top Gun, Take My Breath Away de Berlín. Y hay noticias con el deporte, porque el serbio Novak Djokovic se alzó en el Roland Garro s con su vigésimo tercer gran slam de su carrera. Sí, supera. En uno al español Rafael Nadal y se convierte en el hombre con más grandes de la historia y recuperó el número uno del mundo, el cual tenía el también español Carlos Alcaraz, venció al noruego Casper Roth. Así que, felicitaciones. Para el serbio Novak d j o k o v i c Y continuamos con muy buena música aquí en W Radio. Mi nombre Mateo Duarte. Y vamos con un poco de rock. Una canción de 1985 de unos británicos conocidos como The Outfield. Y por supuesto, su clásico, Your Love, aquí en Música W.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 ¿Qué proyecto soñabas hacer cuando empezaste a estudiar? Gana una maestría con la Universidad de Brijay W Radio.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 Él es Simón y yo, Mariana, su madre. Mi vida en un giro de 180 grados con su llegada. Y años después r e c i b í un sacudón de que hoy todavía siento las réplicas cuando me confirmaron que mi hijo tenía autismo. No soy experta en autismo, soy experta en Simón y él tiene esa condición. Juntos escribimos Los Regalos de Simón, un libro que es nuestro corazón abierto de par en par para que cada uno tome lo que necesite. Consíguelo en librerías Panamericana, s Nacional, Lerner o pídelo directamente a tu casa por éliteentretenimiento.com. ¿Qué proyecto soñabas hacer cuando empezaste a estudiar? Gana una maestría con la Universidad d e b r i j a y W Radio. ¿Qué proyecto tenías en mente cuando empezaste a estudiar? ¿Aún estás a tiempo de participar en el concurso Elige tu Futuro de la Universidad d e b r i j a de España y W Radio? Y gana una beca de 1 c i en t o en una de sus maestrías oficiales europeas a distancia. Date prisa y haz algo único. Inscripciones hasta el quince de junio. Infórmate en nebrija.com/slash elige tu futuro. ¿Qué tienen en común un premio Nobel de paz? Saludemos al reverendo Desmond Tutu. e s p e n d o que p u e d p e r s u a d i colombianos a c r e e ピアノはのために、あなに、なたのために、あなたのた Pues construye una de las últimas grandes marcas. Y un expresidente de la República. Es un placer saludar al expresidente Turbay Ayala a esta hora. Presidente, buenos días. Evidentemente, yo siento la necesidad de contribuir a hacer una solución para los problemas. Sino un problema para la s s o l u c i o n e s Todos han sido entrevistados por Julio Sánchez Cristo. Encuentre el mejor archivo de la radio en Colombia en arroba